Solo en Éxitos 107.1 FM. Es el estilo W. A su oído. Canciones y discos con el sello W. Presentadas a su oído por Montoya.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 y o u d o the p a n d a Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Be e l e g i b l e as a devil put a s i d e f o r me. f o r me, f o r me. Para arrancar esta última hora de música de este turno musical que empezó a las once y que va hasta las dos de la tarde, Queen con Bohemian Rhapsody. Yo soy Montoya. Y en medio de todo lo que ustedes están mandando, pues aquí estamos tratando de organizar. Creo que voy a quedar debiéndoles títulos de la lista que me están ayudando a armar para dentro de ocho días. ¿Les parece? Bueno, aquí está Bon Jovi con Always. Es la música de W Radio en Colombia.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 Good. Yeah.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 i r e n La W. Montoya. Había prometido Gloria Gaynor un clásico de finales de los 70, 1979. Gloria Gaynor, que hoy tiene 79 años, sigue cantando la reina del disco, tantas canciones, todas tan buenas. Esta es del 78-79, creadora de una canción llamada Never Can Say Goodbye, que es del 74. De esa sí me acuerdo, porque creo que la sonamos hace un par de semanas. Así que qué bien poder disfrutar todavía de la discografía de la gran reina. Gloria Keiner. Vamos con otro clásico. Oír el, el comienzo de esta canción. Yo creo que a todos inmediatamente nos hace subir el volumen de la radio. Estas guitarras, ese final tan apoteósico, esos solos a dos guitarras de los integrantes de la banda icónica The Eagles. Esto es Hotel California. En camino, música de Midlove, que en paz descanse, y una canción de esas nuevas de Dual Ipa, que siempre vale la pena sonar en la radio. domingo estamos pasando música. Ustedes, tal vez, todavía disfrutando del fin de semana largo. Mañana no tenemos contrarreloj porque es lunes festivo y no trabajamos y no reponemos, que es lo mejor de todo. El martes a las tres de la tarde estaremos de vuelta con contrarreloj las noticias que buscan el tiempo que necesita junto a Rosario y el resto de equipo, periodistas en Colombia, en el resto del mundo, todo el equipo periodístico de W Radio para que usted esté bien informado. ¿Qué tal si.? Hacemos la tanda en español, ¿les parece? Bueno, escogí una canción de prisioneros, yo pongo la primera y ustedes, a través de mi cuenta de Instagram o en Twitter, monto40, tienen lo que dura el baile de los que sobra para programar canciones. Nos hacen falta dos para armar la tanda. ¿Cuáles deberían ser las dos canciones? Los estoy leyendo en Twitter, arroba W Radio Colombia. Eso sí hay que mencionar el numeral, numeral Back to the Music. ¿Qué le ponemos, qué le combina, qué le queda bien a esta canción de los prisioneros que arranca a sonar así? El baile de los que sobran. Es otra noche más que c a m i n a r すごい Los dos de juego u n a n s e al baile De los que sobran Nadie los va a echar de mar Nadie los quiso ayudar de verdad Nos dijeron c u a n d o chicos c u e l e n a estudiar Los hombres son hermanos オーディションのお店のお店のお店のお o のお店のお店の o 店のお店 o お店のお店のお店のお店のお店のお店のお店の a 店のお店のお店のお店の l 店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店 a お店の r 店のお店のお店のお e の o s のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店 o お店のお店 o お店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店のお店の a 店のお店のお a のお a のお店 de los que sobran. Nadie nos お a のお店のお店のお へい<笑> どうして ¡Bleu! Tienen, Fito Páez me gustó, bien, a rodar y Soda Stereo. Lo sabía, ustedes son muy predecibles. Claro que el gran problema es que escoger una canción de Soda Stereo es muy difícil porque siempre uno quiere oírlas todas.、Eh, presión americana, de música ligera, pero bueno, fue una buena elección. Bien, por ustedes, aplausos. Qué gran y exquisito gusto musical tienen. T para tres. Qué buena tanda hicimos. Ahora sí me voy. Me encantaría quedarme, pero es que hay cositas que hacer, plan de almuerzo. ¿eh? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Por q u e no me cuentan también? ¿Van a hacer vida social? ¿Se van a quedar en la casa? ¿Están paseando? ¿Están regresando? ¿Dónde están?、Eh, aquí estamos, en W Radio. La música sigue después de las dos de la tarde con Eduardo Peña. Ya lo veo llegar con su música debajo del brazo. Tiene una manicartera donde carga sus cassettes, sus discos y viene a acompañarnos después de las dos de la tarde. Yo paso de ser disc jockey a oyente porque me gusta la música que pasa Eduardo. Esta banda que viene a continuación. Es una de mis bandas favoritas de finales de los 80. Se llaman Faster Pussycat y hacían un género musical que en Los Ángeles era、eh, muy común: el s l e a z e rock, que es algo así como un rock desasiado. Y luego vino la época del glam rock: mandas como, como Poison, mandas como,、eh, a ver, que más que se me venga a la cabeza, Ellie、eh, Guns, que e m p e z a r o n a hacer glam rock, un rock más glamoroso. Con un poco más de maquillaje y no tan d e s a s i a d i t o Pues aquí está Fast Pussycat con una canción que creo yo fue su única canción en listas en los Estados Unidos. Se llama House of Pain. House of Pain con un gran video con una historia de dolor paternal muy fuerte. c h a u o a todos. Feliz resto de domingo. Que la acaben de pasar muy bien y sigan aquí conectados con W Radio.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 A sus 82 años, fallece Pelé, el rey del fútbol. Joe Fraga, representante del exfutbolista brasileño. Él fue quien puso el deporte en la mapa. Mauricio e R. Schander, periodista y reportero de Gaceta Esportiva. Él fue quien nos dio tres títulos mundiales. Él, él fue q u e n empezó con la tradición d e l Brasil ser el país del fútbol. Él es una referencia en todos los aspectos posibles para el p u e b l o b r a s i l e ñ o Mauricio Ramalho. Ex entrenador del de Santos. p a nosotros es muy triste. El país está triste. El, el fútbol está mal. Cayu. Campeón del mundo junto a Pelé, México 1970. Tenía cinco campeones del mundo: Garricha, Didi, Quarentín, Amarildo, a g l o Neupon Santos, Iferes, Santos, n i o l o r v a l Mengal, v i c u i n h Pelé, Pepe. El ex jugador del Santos, Abel Verónico. Pelé, todo embaixador del Brasil. Luiz Eduardo Camello Soto. Ex defensa colombiano. e l campo, todo era todo un señor, no solamente como, como jugador de fútbol, sino que también su vocabulario era decente. Kevin De Paula interpretó a Pelé en la película. Pelé, nacimiento de una leyenda. Él paró El n frente en cinco minutos mi ficou parado. e y presidente de Santos Fútbol Club, Andrés Rueda. El deberio de Pelé、eh, se ha hecho e、eh, eh, v i d a d el virus que e se le s t a d i o de Santos. Más deportes, más W. Comienza un nuevo día y con él una nueva jornada informativa.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 W Radio, noticias cada instante. En la casa, en la oficina, en el carro, en la calle. W Radio, cerca, muy cerca de usted. En tiempos invitados, saber la verdad marca la diferencia. Elija bien. w r a d i o punto c o m punto c o m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 No dejes pasar esta oportunidad. Compra ya tu ForScape d e Turbo EcoBoost SE con bono de descuento de 5 millones de pesos y tasa desde el 0.95% durante el primer año. Ingresa a f o r d c o m c o y cotiza la tuya. Aplican e términos y condiciones. El descuento de 5 millones de pesos aplica a la ForScape d e EcoBoost SE 2023. Interés de 12,01% efectivo anual aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta a estudio vigente hasta el 31 de enero de 2023. Conoce más en f o r d c o m c o l a m e j o r música está en el aire.、Pues、con Eduardo Peña. Eduardo Peña. En W Radio. Bueno, hemos pasado ya las dos de la tarde de este domingo, las 14.